Ya empezó. Tú y asociados. Calcho e asociati. E y ya empezó. Tú y asociados, viste. Tem que amaré. Los mil veces sobre su corazón. Que morte de, morir de a poco, como los consejos nuestro. Hay que fislocar en sentido de la enseñanza. En viviera nuestro maestro. Quiero practicar los dardos de un tirano. Quiero permanecer para aliarme a lo que Hola, hola, hola, hola a todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición del podcast de fútbol y asociados Como pueden estar escuchando, vamos a hacer un pequeño breve homenaje a Uno de los grandes maestros del rock argentino y el rock en español en general El señor Luis Alberto Espineta Y del mismo modo vamos a empezar con el análisis y el comentario futbolero nacional e internacional. Sí sí sí estamos aquí en Fútbol Asociados gracias al aguante de Metal World porque Metal World desarrolla software y hardware a la orden con Metal World. Además como no como no como no gracias al buen Electro Supplies Edison Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedida 096 82 90 96 Con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local Electro Supplies Estamos aquí en Fútbol Asociados Nos vamos a ir con los titulares Les damos de eso sí, como siempre, la bienvenida El agradecimiento por escucharnos y nos vamos ya con los titulares de aquí en Fútbol Asociados. Nueva caída del Deportivo Quito en Uruguay. No puede todavía cambiar la historia en cuanto a los partidos de visitante tiene el Deportivo Quito en Copa Libertadores. Vamos a hacer el análisis de lo que fue este compromiso copero entre Defensor y Deportivo Quito. Wow, infotainment. Del mismo modo vamos a arrancar con la fecha número 3, no, la fecha número 2 nomás, la que se ha jugado en este torneo local. Una impresionante goleada de liga, MLC también está con buen pie, sorpresa en el Atahualpa, todo eso y más vamos a analizar en lo que es la fecha del fin de semana pasado. Y la miscelánea internacional, vamos a hablarles un poquito de Europa League, un poquito de Champions, también lo que pasó con la selección en Ambato hace no mucho y cuestiones de interés general en el mundo deportivo. Es tiempo de comenzar ya con el programa Fútbol y Asociados. Infotainment. De vuelta aquí en de asociados gracias al aguante de Metal World porque Metal World asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Además, como no, gracias al buen Electro Supplies, Electro Supplies Eddie repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local te las provee Electro Supply 096-82-9096 Mientras tanto alguien Piedra sobre piedra, nada importa, yo, oh, mi amor. Y empezamos aquí el programa con algo medio romántico Recién nomás pasó el 14 de, de febrero Asilo en tu corazón Bueno, tal vez tú seas más conocedor de Spinetta Yo debo decir que de él conozco Bueno, su trabajo con Almendra, más o menos eh, Estoy familiarizado, obviamente El disco que está sonando es, por ejemplo, el La La La con, En combinación con el otro Paez, con Fito No conozco tan a profundidad la obra de del flaco Espineto, no sé si tú quieras tal vez, más. pronunciarte. Eh, aquí estamos más eh, por, por el espíritu patriótico de homenajear a uno de los grandes, no que aunque precisamente no es tan de nuestro tiempo, no es... Eh, eh, digamos que para, para nosotros él, él es un, un referente un poquito... Más indirecto de lo, en, en lo que sería la música Y claro, eh, Luis Alberto Spinetta Nacido 23 de enero de 1950 eh, Falleció la semana pasada, 8 de febrero eh, Con un... Y lo mejor, bueno, se... se eh, él falleció pues justamente de un... Complicaciones respecto al cáncer de pulmón Y In, en internet lo que más circulan es las fotos de él y su inseparable Pucho, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué más puedes hacer en, respecto a eso? Confeso, eh, hincha de River. Y hincha de River se le hizo su, el respectivo homenaje a el partido del fin de semana pasado en que River jugó frente a Chacarita. Padre... Eh, Por ahí para mayor referencia Padre de Dante Spinetta Que es de no Alguien que conocemos un poquito más Un grupo que conocemos un poquito más Por la generación, así mismo te iba a decir eh, Entre los grupos que, que Que formó el flaco Spinetta Almendra Que, que los fue primeros, los ¿no? primeros En claro. finales de los años 60 Y tal vez famosísimos o sea, Almendra Almendra por ejemplo es un grupo Que te permite conocer al flaco Porque eh, Lo, lo ubicas o al menos a mí me pasa que yo lo ubico principalmente por Almendra Que es lo que, como lo que tienes algo más de idea de todos los, los grupos No sé, a mí más o menos me va por ahí la situación Y bueno, eh, después vienen los, los proyectos como Pescado Rabioso, como Invisible eh, Y de ahí varios eh, proyectos como Solista exactamente entre los ochentas y los noventas Eh, colaboraciones varias con Fito Páez justamente con, con Charlie García claro, con, sí. con el Juance de, de los ratones paranoicos, con el mismo Cerati que confesó algún momento que si hay, hay algún músico que le parezca un ídolo a él, es justamente de Luis Alberto Spinetta y así eh, es, la, la obra es realmente extensa uno de los, de los rockeros que permaneció en vigencia mayor tiempo posible desde finales de los 60 cuando Almendra eh, edita su primer álbum hasta, hasta hasta sus últimos años prácticamente hasta Imagínate, los 2008, 2010 2006, 2008 sacó discos uno de ellos en vivo, claro el de 2010 pero 2006, 2008 siguió publicando PAN y una mañana discos 2006 y 2008 Y se dice que con mucha vigencia de lo que yo pude igual recabar Entre la gente que obviamente conocía mucho más su obra Él seguía eh, a tope, seguía en la cumbre Mucha gente fanática de él Entonces, este sí hay como decir aquellas palabras que a veces se disparan al viento Sin pensar un poquito en lo que se habla Un prolífico músico en toda la expresión de la palabra Porque... ...tocaba de la percusión todos los tipos de guitarra por poco... ...y aparte de eso era voz, ¿no? Así es... Realmente prolífico el músico... Bueno, entonces... ...a lo que vinimos... Dale, a ver, fútbol... El, ...vamos rapidito, matemos esto de la selección ecuatoriana... ...yo te había dicho que no tenía idea de cómo... ...transcurrió esto... ...sé que el juego empató uno por uno... Se había adelantado el combinado ecuatoriano con gol de Juan Luis Nangon al minuto 41 y finalmente eh, Brian Rodríguez al 64 puso el empate de por parte de este equipo que era una alianza técnico-macará, ¿verdad? Así es, de un, un cuadro con... Y no precisamente, bueno, por aquí ya se encendió el carnaval, eh, no precisamente con las estrellas de, de, de técnico universitario ni de Macará. Estuvo el, el portero suplente de técnico universitario, por ejemplo. Se acabó el día para mí. ¿Por? Yo no sé qué hace una chiva por mi barrio estas horas, no. Son dos. <risa> ya está la farra, pues, hermano. Próxima semana, bueno. feriado. Eh, y sí. me decías, entonces... Claro, el técnico y el macara tienen que cuidar sus jugadores sea Como, como sea. todo eh, Aquí eh, sí Se pre, se prefirió jugar con elementos jóvenes Por parte de, de Ecuador medio Muchos nacional. de ellos me, me, sí, me extraña medio nacional como Eso le molestó una vez más a Saralegui Puesto que no es la primera vez que para amistosos Digamos Un poco más informales Menos De menor... ...exigencia, se convoca a medio nacional, por una parte eso te indica el gran potencial que hay en Nacional... ...que no es un descubrimiento, todos sabemos el gran potencial que hay en esos jóvenes... ...sabemos lo interesante que han sido las contrataciones de elementos nacientes de nuestro fútbol... ...pero eh, lo que sí molesta en cambio es que se lo saque del régimen de su club original... Que le restes un día de trabajo Bueno, no un día, dos días de trabajo a, En este caso a Saralegui Porque es medio equipo que le han sacado Y bueno En, en este partido No no se, no se puede realmente ver Gran cosa sí, eh... Es que además, ¿cuáles de estos jugadores Pueden quedar para el proceso eliminatorio? Al menos para el proceso de rueda yo veo complicado, eh, por ahí no sé, tal vez, quién sabe, a lo mejor Juan Luis Danango ¿no? dependiendo si tiene una racha similar a la que tuve el año pasado, aunque me parece que como un, como un delantero es que juega en nuestro Uf, medio, el que tirada. sería embarajable sería Narciso Mina. Eh, y a mmm... nivel extranjero tienes montones, vamos, ¿te parece si vamos...? No sé, dame una opinión de cómo lo viste jugar lo que hayas visto Ecuador para de ahí decir las alineaciones y acabar este partido. No, eh, eh, la verdad es que fue un amistoso muy amistoso, o sea, no hay, no hubo <ríe> mayores de conclusiones de que, que sacar, realmente el ambiente no fue de lo mejor, ni mil personas en el Bellavista, uh. no, entonces yo, yo creo que realmente fue un, fue un fracaso esto porque se se lo cubrió poco, se lo siguió poco, yo te soy sincero, muchas veces preferí incluso ver sitcoms en vez de en vez del partido. Y bueno, las alineaciones, las recabamos, Juan Jaramillo en el arco, Madrid, Juan Carlos Anangono, Alcibar, Cristian Ramírez, eh, Denis Quiñones, Franklin Guerra, Johnny y Paul Minda, Gobea con Juan Luis Anangono, casi medio, medio más de medio nacional. Medio nacional. Eh, por la selección tunguragüense, comillas, Juan Bermeo, Montenegro, Luis Carlos, eh, Aurelio y Freddy Nazareno Michael Endara, Vázquez Segura, Víctor Valle, Brian Rodríguez y Jefferson Nájera Ni siquiera era lo mejor de los dos con, de los dos conjuntos de Ambato Efectivamente, Entonces, y eso nos convocó a la gente así de simple, o sea, hacia la gente poniéndole el platillo, o sea, vos Es probable que le pongas ahí un Argentina Un equipo Renombrado de algún otro país No sé, una selección más o menos Y aún así la gente normalmente No responde mucho Peor si vas con las obras Digamos ma, bueno Siendo con ya un todo poco el respeto. grosero incluso, incluso no Pero esa es la realidad Bueno Entonces sí, eh, le matamos rápido Esto queda más que nada Para la anécdota Y vamos con Copa Libertadores, entonces. Y el hecho eh, de que eh... se deben, lo importante aquí es pensar que se debe tratar de hacer estos partidos con más seriedad y cuando realmente vayan a ser útiles. En cuanto a Copa sí. Libertadores, lo más reciente fue la caída del Deportivo Quito en Video 2 por 0 ante Defensor Sporting. Lució muy mal el Deportivo Quito, Edison. Eh, sí, eh, sí, no. Bueno, el Deportivo Quito en este partido, bueno, arrancó bastante contra las cuerdas el cuadro uruguayo había salido con bastante decisión a buscar el partido, no lo iba consiguiendo de pronto el Quito empezaba a hacer bien su labor de, de aguante de, de vez en cuando salir, yo creo que lo mejor de Deportivo Quito sin duda viene siendo lo realizado por Matías Dalustiza re, rematando cada tanto a borde de área a, a, generando lo que serían las mayores opciones de peligro para el cuadro de Deportivo Quito. Eh, la defensa un poquito, de poquito, bastante desorientada estuvo y claro pagó justamente con un penal bastante ingenuo que comete Luis Checa ahí en, en el área frente a frente a este jugador. Aguántame el, este calor da que realmente le tuvo a muy mal traer a Checa durante todo el partido. Lo baja ejecuta el penal Brian Alemán al minuto 22 y, y con eso el defensor pasó realmente a, a dominar el encuentro a placer el golpe fue muy sensible para Deportivo Quito que en el resto del primer tiempo y, y buena parte del segundo no atinó a mayor respuesta y le dejó siempre a este cuadro uruguayo avanzar cuanto quería sobre todo eh, por los costados eh, se vio un poquito nervioso por ahí a Velasco se lo se lo iban llevando este Diego Diego Manuel Rodríguez pero había dos Diego Rodríguez eh, Fleurkin también haciendo una labor incansable en el medio campo quitando y, y generando jugadas de peligro realmente sí buena parte del partido defensor lo pasó por encima Deportivo Quito ya eh, qué sé yo promediando el minuto 65 por ahí más o menos el Quito parecía animarse el por ahí el profesor Isquia hizo variantes la de Eder Vaca me parecía interesante porque no, no había funcionado mayor cosa la hormiga paredes y se empezaba a arriesgar, eh, empezaba un poquito a ser peligroso el juego del Quito, abandonar mucho las últimas líneas buscando el empate, eh, insisto con lo de Alustiza una, una gran labor la del argentino Pero viene eh, el contraataque y, y le llega una bola nuevamente a Maximiliano Calorda al minuto 78 sentenciando el 2 por 0. Y haciendo que el resto del partido sea un trámite al antojo del cuadro uruguayo, más o menos. Sí, el Quito no, no hizo un buen partido preocuparía un poco el hecho que no ha ganado hasta ahorita un partido oficial en este año y sí, eh, eh, de todas formas, creo que con el un punto en, en Guadalajara todavía tendría esperanzas bueno, está enterito, todavía no empieza a jugar de local eso sí, le revive a este cuadro uruguayo que había empezado con mal pie, perdiendo en casa con Vélez Pero eh, eh, todavía parece no no encontrarse el juego deportivo. Quito, me, me parece que la defensa no anda bien. Eh, sí, lo que tú habías dicho es un par de programas, parece cierto. Eh, Giovanni Espinosa con Luis Checa, de pronto no son lo suficientemente veloces en esa en esa pareja de centrales que conforman. no Es, y si, es, es hicieron complicado. Hicieron bastante bastante juego brusco el del Quito, no sé si concuerdas conmigo. Fue un partido que se fue demasiado al piso, mucho pie duro metido por parte de la pareja de centrales tanto Checa como incluso estuvieron a punto de pitarle un penal a, a la sombra espinosa yo cuando vi al jugador de defensor caer al piso juraba que fue penal yo pienso que no es el complemento ideal entre estos dos zagueros ambos no son muy rápidos no hay quien haga corrección de línea no hay quien se quede Y si bien tienen experiencia para mí falta justamente y recalco el corrector de línea en, ese du en esa dupla de centrales que antes lo era Campos eso en cuanto al Quito yo insisto fue un juego brusco el que le vio al Quito y es porque le faltaron argumentos incluso a Bolaños cosa que ya no se le suele ver pero ahora estuvo pegando demasiado se le fue simplemente eh, Freire, el, el partido Libre de las manos estuvo... Especialmente eh, brusco Igual en eh, una faceta Que bueno, sí la conocíamos Pero que se estaba llevando la, los, los, los halagos de la prensa internacional En los partidos que se lo había observado A Freddy Olivo, sin embargo este no fue El mejor de sus compromisos Fue reemplazado por escalada antes de que se queden Con menos gente Y hay que ponerle el ojo al dato que tú señalas Quito Astora no gana un partido oficial Eso es Edison Antes claro. de, vamos Rememorando más de la copa Claro que sí, eh, partidos que se ha jugado en esta semana, ah, en la misma fecha que Quito, que Defensor Deportivo Quito jugó este Zamora contra Boca Juniors uh -huh. 0 a 0 allá en Barinas, ha ocasionado mucho revuelo este este resultado, se ha hablado ya de la renuncia del director técnico Falcioni en, en Boca, Por se un... habla... Se habla que por ahí Riquelme había desobedecido una disposición táctica y, y, y eso le, le habría molestado al, al director técnico argentino. Eh, hasta la tarde se decía que Falcioni no iba más, ¿no? ya más, más de noche se comenzó a hablar rumores de que se podría negociar su, su permanencia, pero realmente se, se ha habido un, uh, se ha visto un mal ambiente en Boca. Realmente este resultado no es para nada de lo mejor, 0-0 eh, y, y en un partido que realmente fue feísimo, eh, a mí me, me aburrió mucho el juego. Un poco exagerado, ambas. pero de todas formas porque el partido de visitante, el 0-0 es... es positivo, está sacando un punto números y Bueno, hay números, y, visita, número, hay números y números. Hay, Samuels... hay una cuestión que es totalmente ilógica y es que ni bien se inicia el año y la primera participación, el primer juego oficial de Boca a nivel internacional, a los años que regresa además a Copa Libertadores, se da un empate y por eso plantear toda una telenovela es una tontería más que más nada. más que nada se supone que es la la situación de del tema de la disposición táctica y riquelme el amor es un por otro lado es un cuadro totalmente novato en esta competición continental y no haberle hecho un gol, y viendo jugado sobre todo realmente feo, eh, es, es lo que preocupó ahí en, en Boca, no, no no se vio un buen, en general fue un partido muy, muy malo. Pero y definitivamente se muestra una vez más el gran poder que tiene Riquelme en Boca Juniors, ¿no? Sí, es, es complicado manejar las cosas con él. Sí. Eh, el otro partido que se jugó ayer 14 de febrero Nacional de Medellín venció 2 por 0 a Universidad de Chile un lindo partido este eh, goles de, de Juan David Valencia una volea impresionante y el infaltable de Dorlán Pavón muy lindo partido, la U de Chile también hizo lo suyo eso sí, se nota la falta que le hacen eh, arriba Gustavo Canales y Eduardo Vargas van van a tener un poquito de, de problemas reemplazando a estos dos grandes jugadores y Morante no todavía no está ni en la banca me parece que todavía está lesionado él él no no viajó a Medellín me parece no no viajó porque no estuvo ni en la banca qué problema Eh, Atlético Nacional se ha reforzado bastante bien, ha comprado, este Juan David Valencia por ejemplo estaba en el, el año pasado en el Junior de Barranquilla lo, se lo repatrió a Magneli Torres, así que me estás, eh, se está armando, Mirador Pavón, por ejemplo es un jugador con mucha proyección así que sí, se está, se está reforzando porque, porque, de una muy manera interesante, muy ¿no? interesante Tula sí. en el centro de la saga eh, Sí, eso es un equipo que puede dar mucha pelea en un, en un grupo que va a estar parejito, parejito. Mañana van a jugar por este mismo grupo, Godoy Cruz contra Peñarol, a ver cómo les va. Eh, en el día de hoy, los partidos que se realizaron... Diez Trongues Santos, 2 por 1, victoria del equipo boliviano de La Paz. Eh, es lo que te había dicho, este cuadro, el, el Tigre de La Paz... Suele hacer respetar muy bien su casa y, y frente a un rival muy linajudo como el Santos con todas sus figuras, ahí le clavó el 2-1. Siempre va a ser complicado jugar en la cancha del Hernando Siles contra el claro, Distrunk. Claro, ese Santos que todavía lo tiene Neymar, Elano, uff, qué barbaridad de equipo. Sí, fíjate, va, va a ser más complicado de lo que parece la, la situación, oh, el 10. que logre por ahí... Arañar un punto estará del otro lado Ahí en La Paz Y Strong es el último campeón boliviano por si acaso Lanús empató uno por uno con el Flamengo Eso en el grupo de Melec nos interesa bastante Melec recordemos es. por si acaso Le había ganado uno por cero a Olimpia eh, La semana anterior Claro que sí eh... Un resultado interesante para Melec, Creo yo Se impone por ahí el más fuerte que es Flamengo Flamengo eh, es, Se habla de un gran partido eh, Este Lanús Flamengo Y no no lo vi no lo pude ver mucho me, me cuentan de que de todas formas Lanús a pesar de que resigna un punto ha hecho un gran partido y, y que Flamengo está, está realmente como para candidato a alguna de las a, a ser protagonista a intentar buscar el título en el grupo 6 de Edison Deportivo táchira empató uno por uno con el Corinthians, iba ganando el Deportivo táchira sobre los minutos finales empató El, el cuadro de San Paulo, y sí, el Tachero también, yo creo que por ahí también podría estar dando su peleita, no, no está nada dicho aún. Adrián, no está en el Corinthians, Jason? ¿eh? Sácame la duda. A ver, no he visto la lista oficial, me parece que... sí sí, sí, está en el Corinthians Corintios Vaya, bueno, y eso con los partidos del 15 de febrero para mañana jueves, eh, mucha gente nos estará escuchando jueves, pero bueno, reiteramos los partidos que se juegan el jueves Godoy Cruz versus Peñarol en Mendoza en Montevideo, el Club Nacional de Fútbol frente a Libertad y y tantán, eso es la segunda semana de Copa La ciudad la bombea, un instante Los equipos los equipos ecuatorianos no verán acción hasta marzo en Copa Libertadores. El 7 de marzo jugará, este va a ser un partido muy interesante. El Deportivo Quito recibe a Vélez Sarsfield, un cuadro que pinta para... Favorito, el de Liniers, y que ya sabe lo que es jugar aquí en Quito, sin duda. El Club Sport Emelec jugará el 8 de marzo allá en Río de Janeiro contra el Flamengo. A ver, a ver si de una vez por todas se sacude el Emelec y su maldición con los cuadros brasileños. Qué duro, qué duro ese juego con Vélez. Bel... Ambos van a ser complicados. El juego con Vélez es recontra que clave. Es vital, es, mira, un, es un partido dificilísimo, pero el Quito debe sí o sí sacar los tres puntos. Mira cómo se le escapa, o no, no sé hasta qué punto se le escapa, pero digamos, tenía la obligación, creo yo, el Quito, de irle a sacar al menos el empate al defensor para sacar un rival del camino. Si es que este equipo uruguayo ya veía resignados tres puntos con Vélez y dos puntos con el Quito... Yo creo que hasta la moral ya se iban a dedicar más a su torneo local. No sé si compartas la opinión, pero así sería. Y el Quito perdió el chance de eliminar uno de los aspirantes al segundo cupo de este grupo de Libertadores. Así es, bueno. Uh -huh. Es tiempo entonces de la primera pausa musical. Ya al, eh, al volver estaremos con todo... ...con todo lo que... ...implicó la fecha 2... ...donde hubo algunas sorpresas... ...y otras no tanto... ...del campeonato ecuatoriano de fútbol... ...sí, sí, sí, sí... ...a ver mi estimado Edison... ...vamos a ir con un tema... ...que lo había solicitado previamente... ...del flaco Espineta... ...vamos a ir con... ...la bengala perdida... ...es un, un tema futbolero... ...que hace alusión... ...a una realidad... ...triste... ...que ha enlutado y ha fastidiado el fútbol argentino desde ya más de dos décadas, ¿no? Que es la violencia en los estadios de fútbol. Así es. Esta esta canción ya en, en es ma más del eh, tiene que ver con el proyecto de pescado rabioso y habla de, de un de un incidente muy Muy feo, pues que sucedió en 1983 cuando una bengala cruzó de, de, de bandeja a bandeja, o sea, de, de, de un arco al otro, eh, desde la hinchada de boca hasta la de Racing, matando a un hincha de Racing, un, y un, un hincha joven, un aproximadamente un de 25 años, cinco. y... Esa es básicamente la historia de, de, esta, de este tema muy conmovedor y que habla a las plenas de lo que es la violencia y las barras bravas. Vamos entonces con la bengala perdida y ya regresamos en fútbol y asociados. <risa> för o supporter. Por si acaso dije fútbol y asociados en Gracias al aguante de Metal War Porque Metal War Os software y hardware A la orden con Metal War Además gracias al buen Electro Supplies Electro Supply Zeddy Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 Continuamos con fútbol y asociados en este programa en el que estamos haciéndole hay un homenaje al flaco Spinetta. Bueno, bueno, continuemos. ¿Cómo harás para ver y el dolor en el bueno, eh, mientras espera la resolución en estos momentos del caso el universo y temas que me amargan mucho, eh, vamos entonces con el fútbol. Sí, es, si es que si es que ya dictan la resolución te, te la aviso. Y no no pienso emitir mucho al respecto porque uno soy bien bruto con el tema leyes. Dos que feos que se han portado de lado y lado. <risa> en fin. Sigamos. En fin. Bueno. Eh, entonces, el viernes arrancó la fecha 2. Con los encuentros entre Liga de Loja y el Nacional. Empatando 0 por 0. Un partido, creo que el más flojito de esta fecha. En, en el que hubo pocas ocasiones de peligro. Por ahí eh, algo más generó Liga de Loja Pero las más peligrosas las tuvo Sí Las tuvo Nacional Y sin poder concretar Algo que eh, ya Saralegui ha manifestado Que le está preocupando Pues que no, no ha habido buena definición en, Últimamente En la escuadra criolla Una delantera muy joven La del Nacional Por eso será también que eh, Le haya le resulta un problema marcar o definir las jugadas, no, finalizar las jugadas? Creo que más que nada en Nacional hay un pequeño problema que es volver a rearmar un equipo que ya venía bien, pues es un equipo que con se podría decir que con cierta fortuna pudo terminar rematando de tal forma que hasta le alcanzó para llegar a, a Copa Libertadores. Pero lo que es bien sabido es que Nacional tenía un, un plantel bastante limitado. del que encima más se terminan desprendiendo algunas piezas claves el cual necesitaba ser reforzado y eso fue lo que hizo eh, sobre todo con jugadores jóvenes, los cuales eh, todavía les falta un poquito ahí en, engranar al, en el sistema del técnico Sara Legui. Y esto se, se va a ver, creo yo, un par de partidos más. Lastimosamente para los intereses de Nacional esto le va a costar el torneo internacional, porque para mí eh, los tres, eh, tres cupos que quedan de Copa Sudamericana ya ya... ...se empiezan a perfilar... ...y eso que es demasiado tempranero... ...en la fecha 2... ...pero me parece... ...que ya se avisora... ...que serían liga Melec y Barcelona... ...los que ocupen... ...esos cupos... ...es pues eh, que el Quito por ejemplo... ...está cediendo puntos... ...bueno... ...no importa... ...porque el Quito ya está clasificado... ...a Copa Sudamericana... ...por, bueno, por sí, ser campeón... Por ser ...pero campeón. los tres restantes... ...me parece que ya están... ...pues... ...podría... ...es lo más probable... ...Liga de Loj en cambio... ...es el que cede los puntos... Le falta lo que le falta a Liga de Loja es mejor de la media para atrás, ¿no? Se le fue Freddy Olivo, por ejemplo, de los que se podría destacar. Sí, Eder Vaca. Me Eder parece Vaca. Muchísimo el, el, lo que hacía Eder Vaca en, esa, eh, en ese en mediocampo. mediocampo eh, Fue el debut del Mago Salas, no fue de lo más auspicioso, es otro jugador al que... Se, el que se tardara en, en adaptarse, yo eh, creo que no tuvo, como no tuvo mayor ritmo de competición Ajá. en su, su mal paso eh, por, eh, por, por allá ar por Argentina eh, fue es, eso le va a costar todavía a Franklin Salas sin duda sin duda en el siguiente cotejo que podemos analizar aquí es el Deportivo Cuenca ante Independiente del Valle tres por dos le dio la vuelta es, el Deportivo es, Cuenca Muy bueno, en cambio. Sí, mientras disfrutaba yo en Guayaquil de un delicioso ceviche de camarón, pude ver este cotejo junto a algunos familiares. Y realmente nos terminó por... Bueno, yo lo estaba siguiendo, pero eh, fue se, se volvió tan dinámico que todos terminaron viéndolo. Eso es, es una buena medida de lo... Interesante que se puso Lucas no, sí. Consistre se bautizó En el en el campeonato Marcando el primer gol al minuto 30 Para el Independiente del Valle Luego Fernando Fernando Fanjardo había puesto La la del empate De ahí vuelve a anotar En el año Vinicio Angulo al minuto 65 Está teniendo buen Pasar hasta el momento por el Independiente Del Valle y si va con el 2 por 1 ad, Adelante el Independiente Me parece que le faltó mayor madurez ma, Mayor conocimiento De cómo administrar un resultado que le era favorable Claro, le faltó mayor madurez y el, y el más inmaduro aquí fue el Giovanni Barra <risa> eh, fue, eh, Sí, perdón, tienes toda la razón este este es, el, este Se este puso el... a bravuconear por las este puras Este es el ¿no? primer... el primer de la, el primer primer. Se había lesionado a Ascona, le tocó tapar a, a Ibarra Entonces, La primera pista 3 del campeonato, por favor Oye, yo me di con la piedra en los dientes, ¿te acuerdas que te había dicho... Que para mí el Independiente estaba asegurado porque lo tenía Ascona como primer arquero y como segundo, digo, como segundo lo tenía Joan Ibarra. Entonces tenía totalmente sellado ese arco, cosa que no es cierto. Me merezco yo también el... Por confiar en, en no debías, no mentira. Sí, por, apista, eh. por apostarle mis fichas a Ibarra y yo lanzándole flores a inicio de campeonato y mira con lo que salió. Bueno, fue terrible lo que hizo sin duda Giovanni Barra eh, saliendo a reclamar lo irreclamable ni el mismo ni el mismo defensa Caicedo Medina que había causado el penal eh, había reclamado, Esto un penal le... mal sancionado, totalmente mal sancionado, eso sí. Pero bueno, o sea, yo yo me yo me pongo en el, en el punto en que ni ni ni el chico que cometió el penal lo lo reclamó mucho. Así que para qué se metió Ibarra no entiendo y esto le está costando, le costó la expulsión y le cuesta que el partido se le vaya, se le vaya, se le caiga la estantería abajo como suelen decir. Finalmente eh. Federico Laurito ejecutó de penal al minuto 80 empatando, imagínate esto ya al minuto 80 cómo se puso de bueno el partido, luego vendría el gol de la victoria a través de Byron Cano quien entró al cambio y se manda un golazazo otra vez, la misma fórmula entró al cambio. Así es. Eh, parece que es un jugador de de segundos de segundos tiempos podría tener un rendimiento similar al de Oleg Gunnar Jaer eh, guardando las distancias. Sí. Y se manda un sí, un, un lindo gol en el minuto 90 que significó los tres puntos para el Cuenca. Me parecía que no se merecía el, el, el Cuenca terminar perdiendo. Esto fue un un lindo el independiente, partido. El independiente. Eh, sí. No, no. El, el Cuenca tampoco se merecía perder. Era, fue de poder a poder. Y sí vamos viendo que el Independiente tiene un, un lindo fútbol, tiene mucho que, que lucir en este año. Sin embargo, le puede hay, hay varios factores que le pueden traicionar. Se podría decir inexperiencia en este y la, la sobreexperiencia también. No tanto. <risa> Mira, mira eh... que yo, cuando tú dijiste la irresponsabilidad, la inmadurez, yo también lo nombré a Sevilla porque eh, eso de salir a decir que te perjudicaron el partido, por más que sea cierto, a mí me parece que no va a cambiar el resultado, eso demuestra inmadurez emocional, porque al fin y al cabo te van a empezar a cargar ahí sí la mano intencionalmente, quién sabe, algunos árbitros, estás creando polémica, estás creando malas energías, malas intenciones alrededor de tu equipo… Yo por eso decía que también lo de Sevilla para mí es algo de no sé, como, habí, como habías dicho tú, eh, inmadurez. Algo Al igual que lo este. de lo de Giovanni Barra, no, que es algo terrible, peor, ¿no? Terrible lo de Giovanni Barra, yo creo que es el, el, se lo puede se le puede endosar el que se haya terminado perdiendo este partido que que el Independiente lo había muy inteligentemente, más que nada aprovechando las las pocas que tenía Eh, por intermedio de Consisto y luego de Vinicio Angulo. En el Deportivo Cuenca yo estoy hallando un gran déficit defensivo, porque a pesar de que juega muy, o sea, que es lindo el juego del Cuenca, atractivo, eh, tiene varios recursos de media cancha hacia arriba, eh, le marcan muchos goles, ya tiene cinco en contra el Deportivo Cuenca. Así sí, es, es, un, es un punto a tomar en cuenta en, en el caso del cuadro Azuayo. Después del sábado vino la sorpresa de la fecha, nadie, a pesar de que se sabía que el Quito iba a jugar con plantel alterno, nadie se sospechaba que el Manta termine ganando este partido. Derrotó 2 por 1 al Deportivo Quito, esto jugado en el Olímpico Atahualpa, además que era de visita Edison, eso te faltó recalcar en tu informe. Claro, bueno, básicamente era eso, nosotros dijimos, uh en Quito ya el Manta hace nada. Los... El Manta sacó el resultado ¿Desde que... ¿Desde hace cuánto tiempo se viene esta victoria del Manta? El dato estadístico, sería interesante conocerlo, hermano. Eh, Al Deportivo Quito no le había ganado nunca. Eh, la última victoria que tuvo el Manta en Quito fue contra Nacional el, el, la temporada pasada. Serían unos 3, 4 meses, o sea, no... No, relativamente hace poco lo importante es que normalmente lo normal es que gane un partido y pierda los 10 y los 10 restantes los pierda y feo y, y aquí remontó además, eso hay que decir porque sí estaba perdiendo gol de Dixon Arroyo que ha estado jugando bien en el quito en el campeonato nacional de los puntos destacables no sé si concuerdas conmigo sí, eh, ha hecho buenos partidos, no sé si de pronto por ahí es que anime Eh, a, a ponerlo en, en torneos internacionales O al menos por, a tomarlo ejemplo. más en cuenta Porque ha sido de lo mejor del Quito Insisto en cuanto a su equipo b Cristian Márquez luego al 54 ponía el empate Esto fue una falta penal ¿verdad? Eh, ajá, le hicieron pena al, al mismo Márquez fue ajá. Y cuando ya se cerraba el partido, Carlos Garcés al minuto 90 puso el 2 por 1 Carlos Garcés es un jugador que ha venido en ascenso Ha marcado algunos goles interesantes, importantes Y se está convirtiendo en baluarte para la ofensiva manaba O mantense más bien, digamos Sí, eh, manténse Manaba como quieras. La gran figura aquí fue Cristian Márquez, eh, provocando penales, convirtiendo asistencias, goles. Eh, es un es un jugador que de milagro se queda en el atunero. Porque desde el año pasado venía siendo lo mejorcito de, del cuadro del puerto Manavita. Es una victoria que le va a significar muchísimo, Manta, que lo perfilábamos como Para pelear el descenso Frente a uno de los cuadros más que, que se ha reforzado mejor Que viene haciendo mejor las cosas como el Deportivo Quito Y bueno, que eso sí De todas, sí de todas formas el... el Mante estará por ahí abajo pero... Sí, va a estar abajo Pero estos, tres, estos precisos tres puntitos Pueden ser eh, vitales de vida o muerte En la cancha de Ponciano Liga Deportiva Universitaria 5 por 0 Le puso al Olmedo Ahí va, ahí va, deberías... Para eso, pues, empezar listo? con el comentario sobre el partido, Eddie. Así es, un partido en el que Liga realmente se paseó, se divirtió, hizo lo que quiso frente a un inexpresivo, errático y yo no sé qué, qué otros más adjetivos descalificativos le de podríamos poner al cuadro del Olmedo de Riobamba, que realmente muestra muy poquito. El cuadro... De La liga arrancó ganando muy temprano con un centro de Ambrosi que lo convirtió de palomita, pues, de José Ceballos de Enríquez. Ajá. Claro que sí, y bueno. El, es el primer. La primera ocasión en el año que, que el ponemos. Estrenamos en la temporada. De ah, seguro no el último. Esperemos. Para qué emoción. Porque es el fútbol, es el gol, es el fútbol, es el gol. Y entonces. El mero, algo trató de reaccionar después de este gol, pero vino. Eh, eh, pues, Faltaba totalmente definición, luego vino el, el gol de Fernando Hidalgo Un bonito gol más Muy o menos bueno. pegándole desde la media luna Y a partir de ese 2 a 0 sí, se desmoronó totalmente el ciclón eh, Fue una sombra en la cancha, le alcanzó a Liga para hacer 3-0 antes de que termine el primer tiempo eh, jugadaza entre Ceballos y Méndez, le dejaron solo a Claudio Bieler Y en el segundo tiempo lo que se veía en Ponciano era una masacre. Era un baile, porque Liga siempre tuvo la bola, se divirtió, tocó, tocó, tocó, no le dejaba tener el balón nunca al cuadro de Riobamba, Le alcanzó por ahí para hacer dos golcitos más a, a Taka Bieler. Eh, uno de tiro libre, muy bien ejecutado, y otro así ya a, la, a las caídas. Más o menos el típico gol de Bieler, así... Como el que le hizo a Vélez. A Hanna... Eh sentadito pero peleándola uh -huh. y puso el 5 a 0 en un, en un partido en el que se vio extremada superioridad de, de un equipo sobre otro y precipitó la salida de Carlos Calderón de la dirección técnica es la primera cabeza que rueda tempranito nomás Para regocijo de la hinchada Alba, lo sufre la hinchada del ciclón. Una pena por el ciclón, realmente. ¿Qué puede hacer? ¿Quién podrá ayudarnos, dice la gente del ciclón, hermano? Bueno, porque... se viene Juan Amador Sánchez a reemplazar a Carlos Calderón. Um, vamos, ¿qué tal le va? Pero la cosa es que para mí no hay material humano. Vamos viendo cómo le va al delantero Nadaya, pero... Tiene problemas enormes en su, en su nómina el, el cuadro del Ciclón, así como bien es candidato fijo uh, para el descenso. Es que habíamos repasado al Olmedo, se le fue la columna vertebral entera y tal vez lo que más necesite, partamos del hecho que recibe cinco goles, lo más probable es que necesites reforzarte atrás y no adelante. Y habíamos insistido en que se fue el arquero que lució bastante el año anterior. Y se fue, eran dos defensas claves Se dice incluso que lo de Carlos Caldera Calderón tuvo mucho que ver con Haber tenido puntos encontrados con Carlos Javier Caicedo oh, Y, y claro. por, por algo él también, según tengo entendido fue renuncia finalmente verás No es, claro. botaron, sí, sí. Fue, no es que lo votaron, pero es que había perdido ya el contacto tan rápido, a veces uno no entiende cómo puede suceder esto tan pronto, pero se había perdido ya el contacto con los jugadores. Si tú pierdes además eh, la relación cordial con la voz cantante del grupo de futbolistas, estás fregado. Así sí, simple. justamente fue renuncia y claro, esto se evidenciaba porque Carlos Caicedo no fue titular en este partido. Es que tiene problemas atrás del Olmedo, Ese es a, a lo breve mi análisis y fundamentándome en que se le fue prácticamente todo el bloque. De, del bloque de cinco hombres que juegan del arco para más adelantito, perdió a tres, más o menos, si le sumas a Caicedo que ya no era titular técnico universitario Barcelona empatan uno por uno en Ambato... ...un bonito partido... ...un bonito juego... ...había dicho a la hinchada de Barcelona que no iba a ir... ...finalmente no entró buena parte de la hinchada, digamos organizada... ...pero había tanta expectativa por el juego que sea como sea se repletó el estadio... Es ...es que es sorprendente lo que produce Barcelona en cuanto a movimiento de masas... ...eso hizo además que el juego... Tenga una temperatura especial, que se juegue con el corazón en la mano. Y era tanta la presión, tanto el vértigo que se puso desde inicio que Barcelona termina marcándose un autogol por parte de Jairo Campos al minuto 5. Es que el técnico propuso el partido de manera ofensiva y estuvo manejando el balón en campo contrario. Esto demostraba que a Barcelona le faltaba mayor contención. Cómo lo extraña a Barcelona Matías Doyola, Oyola que es normalmente el hombre que en el ida y vuelta y en el amarrar a veces el balón ayuda a quitarle el ritmo al rival. Uh, sí llegó el gol del técnico luego el partido se, par se planteó de otra manera con un técnico agresivo pero esperándole bastante a Barcelona. Bar Barcelona tratando de proponer pero arriesgando mucho. Incluso tuvo un cambio muy interesante que fue el de ingresarlo a, a, a José Ayoví, se lo sacó a Maya y finalmente Barcelona termina proponiendo un juego muy ofensivo con muchos hombres llegando al área final uh, y no consigue el empate sino hasta el minuto 73 por medio de un cabezazo de Narciso Mina que hay que resaltar además la habilitación que recibió de José Ayovi. este elemento que desde los amistosos está demostrando que para Barcelona es una de sus futuras estrellas si es que lo siguen cultivando y lo saben retener además eh, empezó a funcionar pues el tándem entre José Llovín y Narciso Mina que tantos goles hizo en independiente del Valle, ahora claro ellos eh, asegurados con una defensa mucho más sólida eh, que, que intenta plantear Barcelona sí eh, la figura de José Llovín fue determinante pero Mira del sobre todo para mí lo más sí Lo más importante de Barcelona es ver cómo propone el partido, cómo lo busca. A, y tomando en cuenta, el, por ejemplo, cuestiones ya tan tridadas como la de la altura, por ejemplo. De todas formas, Barcelona fue a, a buscar ese empate y, e inclusive la victoria. Eh, el arquero Blasquez, interesante. A mí me pareció muy interesante lo del portero Blasquez, que es un gran atajador. Eh, todo disparo a borde de área de esos tipos quemarropa los atajó todos impresionantemente, pero para mí el punto muy flaco de este portero es el juego ahí par de veces en eh, el gol mismo mucho. pudo haber salido sí yo, yo creo que tiene esa gran falla este portero Sebastián Blas que es que eso sí tiene unos reflejos impresionantes logo, o sea digno de X Men el tipo fue, fue, uh, los dos partidos que lo hemos visto frente a Nacional y frente a Barcelona ha sido Casi que espeluznante lo que lo que ha ofrecido en cuanto a reflejos del portero Blasquez. Sea como sea técnico este invicto, Barcelona también. Eh, se habla bastante y se cuestiona Barcelona por haber recibido tantos en sus dos presentaciones, por haber recibido goles. Pero acá a mí me parece que es un despropósito reclamar. Barcelona se convierte en autogol. Banguera atajó varias ocasiones. Me parece que la defensa igual resolvió algunas... Jugadas de peligro con sapiencia, con experiencia e inteligencia. no no, no. Yo, yo veo clarito que esa saga necesita más trabajo y es lógico, son dos jugadores nuevos. En, en el esquema global de Barcelona el 50% del equipo es nuevo, entonces yo, me parece lógico que todavía hay errores, pero... Yo creo que Barcelona son viene muy incendiario la, la, la, la, la prensa, ¿no? Ah, no, eso sí. Claro, pero ¿cómo, toda... ¿cómo lo ves tú a Barcelona? Yo lo veo como un buen fútbol, interesante, agradable, dinámico propone. Ha propuesto, que es lo, lo interesante. Es endulza un a la gente, a ¿sabes? Da espectáculo porque cuando hay velocidad, cuando hay ida y vuelta, das espectáculo. La gente lo va a querer ver jugar a Barcelona. Y sería fundamental que ya esté habilitado de una vez por todas Matías Doyola para, justamente para regular ese medio campo que es donde el técnico universitario a veces con, con Poco entre comillas le, le, le puso le, le hizo superioridad en algunos pasajes del compromiso. Es Lo mismo sambo? pasó con el cuenca. Este el, sambo el... que le pega súper bien es un muy mm, buen jugador. Ajá. Colón. Colón sí. El descubridor del gol. Es... <risa> bueno. <risa> bueno. Ya empezamos con las papas. Sí, sí, buen, buen jugador. Tienes a, a Camillo Gómez, tienes a Chapurra jugadores que ya son probados en Pero el promedio. A mí el que más me ha sorprendido es Colombano. está también Daniel Mina, que se mandó un muy buen partido. Sí, y es un, uno de, del, de, eh, del esquema Bond Collector que tiene Bustos con todos esos jugadores, que qué miedo. <risa> Solo faltó que los que lo llevara Romero por ahí también. Sí, <risa> a veces estaban completos. Eh, Romero, que ya tuvo su primera expulsión, me parece, este Uy, dicho sea de paso. Uy, qué raro. Eh, ya te confirmo, sí, tuvo su primera expulsión. Sí, no es raro, o sea, no es raro. Nosotros que seguimos del fútbol normalmente ya sabemos y estamos acostumbrados a eso y por eso habíamos dicho que el Quito los lleva para que ya no los lesione a Fidel Martínez y a Hormiga Paredes cuando les toque enfrentarlos en... ¿sí? Para eso más que nada creo que los llevaba el Quito. Básicamente. <risa> Melec, Luego ot otro partido. partido muy lindo. Hubo buenos cotejos. Este del Cuenca, el de Barcelona, el de Melec, muy buenos juegos. Bueno, el de Casablanca por... también por la cantidad de goles. Fue muy Tres interesante. por 2 eh, derrotó a Melec a Macará. Eh, lo importante a, a resaltar aquí es que el Macará iba ganando 2 por 0. Eh, y el primer tiempo fue malo pues de Melec. Eh, me parece que eh, va a tocar fleitas mi, mejor juega, el mejor. sector de los el de, el de los el sector me refiero al sector de los juveniles porque lo de Eric Orozco fue bajo y, y el todo el primer tiempo lo superó Macara en el sector de, de la mitad de la cancha Haciendo proyecciones con sus delanteros muy rápidos Sobre todo este Carlos Quintero Se había hablado mucho de él en Serie B No lo habíamos visto porque obviamente es muy complicado ver partidos de Serie B Pero realmente está dando mucho que hablar Es un buen elemento En el medio campo que estuvo nerviosísimo Y estuvo 2-0 abajo al fin de los primeros 45 minutos Muy bien, eso se estaba resolviendo así el juego sorprendía quién no estaba sorprendido con este resultado pregunto eh, había todavía estragos del mal tiempo cómo llueve en Guayaquil Está lloviendo todos los días y luego el clima el es... general Pucha, y luego el clima es sofocante hermano sofocante yo que estuve este fin de semana en Guayaquil eh, llueve y obviamente con el calorcito se evapora y te sientes en el transcurso de la mañana como cubierto con melaza por todo el cuerpo oh. que pero bueno Luego vendría el descuento por parte de Egner Valencia fue vital totalmente importante Cobrado la de penal. entrada de Egner Valencia en el segundo tiempo cobrando eh, penal ¿No? Da la vuelta todo todo el este partido eh, cobra el penal el que se se provocó ahí, en, no pasaban ni cinco minutos del segundo tiempo luego llega un golazo de él, eh, previa combinación por el sector derecho, remate cerca, casi de 20 metros y corrida espectacular de Echner Valencia para centra, hacer centro de la muerte a Marlon de Jesús para poner el tercero Marlon de Jesús igual está dando ya bastantes resultados sí, en MLX eso que iba a decir, muy buena forma la de Marlito Me alegro por él, es un muy buen delantero, lo necesitamos con mucha proyección para selección. Eh, es un, una reivindicación para él, tan duro que se le dio en algunos momentos en las selecciones inferiores. Qué bueno por Marlon. Oye, en, sí, Emelec, muy... en Emelec todavía hay grandes dudas también. Me parece que la saga y lo que es saga y contención es el punto más débil de este equipo le falta mayores recambios me parece en esas plazas o sea en esos puestos en defensa no sé qué, qué, de, sí. ¿qué, qué defensa podrán contratar tal vez a nivel interno usmear por la B pero necesitan refuerzos muy difícil eh. yo yo creo que sobre todo lo, el mayor problema de Melec también está en el sector de contención Y no tienen a dónde más poner un juvenil Y no, de momento no me parece que no le está yendo tan bien Hay equipos como Emelec y Barcelona Que no tienen un buen juvenil en este preciso momento Sí, eh, están en, en, ese, en ese problema en Emelec De todas formas eso sí tiene un ataque muy poderoso Eh, Luciano Figueroa ha entrado muy bien, aunque claro, eh, tuvo tuvo problemas ahí con, con el árbitro, salió expulsado muy rápido y tiene le, va, le clavaron como tres fechas, me parece. Eh, ¿Qué más? Marlon de Jesús también está entrando muy bien, Ener Valencia cada vez más está diciendo yo debo ser titular. Marcos Mondaini no le está yendo tan mal y, y bueno, de medio campo hacia arriba muy bien Emelec. Si sí, tiene que tomar las precauciones del caso hacia abajo. Así es estimado. Es. Bien amigo, vamos a irnos con un tema musical, sabrosísimo entremés musical aquí en Full Asociados. A cargo de. Vamos a seguir con Spinetta Paez... Es... Ahora sí oír un tema completo. Vamos a irnos con el solo la la la de Spinetta y Fito. ¿Te parece? Ok Ya regresamos aquí en Fútbol y Asociados la, la, la, la, la, la, la, Lanza llamas desde su herida débilmente al eidoscopio de ciudad y tan sol, tu ropa <música> está vacía. Tan lejos del hogar estás que todo sueño duele. Todo armiño Luminoso oh. de caras Organillero distinto Sentado en la avenida ya nadie te escucha Nunca... Regresamos aquí en Fútbol Asociado Gracias al aguante de Metal War Porque Metal War es asesoría en software y hardware A la orden con Metal War Además como no, gracias al buen Electro Supplies Electro Supply Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 90 96 bueno, y martes 20 de marzo, Estadio Olímpico de Atahualpa, 20 horas, Manu, chao a propósito del auto promocional, del promocional que mandé, ¿no? En el estadio va Sí, bueno, bueno sí. Eh, Manucho es un artista muy popular aquí en, en Quito y en Ecuador, así Eso que valdría vale, la que pena en general, creo yo. hacerle eh, el, el concierto en el estadio. Eh, sale, a ver, 20 es martes, me parece. Uh -huh. Okay. Eh, mmm, bueno, oye, eh, en este de, fin de semana. Antes de proseguir, quieres hablar de la Copa Davis. Tienes un poquito de idea lo mal que nos fue. Eh, nos fue muy mal y eh, sí perdimos 4 por 1 eh, ganando el primer punto Campuzano sobre Ya se me fue el nombre pues del, del tenista colombiano ante Colombia lo importante es que caímos ante Colombia 4 por 1. 4 por 1 duda Giraldo eh... debe haber sido. <risa> eh Campuzano hizo el primer y único punto que abrigaba ciertas esperanzas, pero la mayor experiencia del equipo colombiano frente a nuestros jugadores que entre juventud y, y poco roce en el ATP no podían hacer mayor cosa. Sobre todo hay que hablar de la pareja de dobles de Colombia, han sido capaces de, de derrotar a los más pintados en el, en el contexto mundial en ese en ese rango así que no, no nos fue bien y, y el sueño de volver al grupo mundial bueno es, también sería bastante iluso pues con, con nuestro nuestro equipo es es muy inexperto como para esas líderes la cosa es estamos, para mí estamos. yo creo que la cosa es aguantar es no caer al, hacia el hasta el grupo 2 que eso sería catastrófico sí sí sería retroceder demasiado Sí, y yo no veo cómo lo, cómo van a hacerle para aguantar porque va va a llegar un momento que no va a dar para más eh, a menos de que surja otro otro Andrés Gómez otro Nicolás Lapenti pero así lastimosamente de lastimosamente así es la historia de nuestro tenis y muchas veces de nuestro deporte ¿no? esperar a que salga un, un talentoso de la nada bueno Edison prosigamos. este fin, este fin de semana eh, terminó la la Copa Africana de Naciones el triunfo de la selección de Zambia sobre eh, Costa de Marfil, el favorito en penales tuvo su, su nota particular por, eh, por este aspecto en el cual, el cual se, se recalcó que es que eh, hace 18, 19 años ya en... La selección de Zambia perdió a casi todos sus, sus jugadores en un accidente aéreo que cobró, pues así te digo, la vida de, de casi todos, cegando, acabando con toda una generación y una generación que pintaba más o menos buena. Y, y este accidente fue en Gabón, mismo lugar donde se, se desarrolló esta actual Copa Africana y lo ve eh, ganador a Zambia por primera vez en su historia es una, una revancha muy linda yo digo una vuelta muy linda que da el fútbol eh, que en el sitio donde tu mayor tragedia sucedió eh, pase también tu mayor gloria el partido bueno terminó 0-0 8-7 victoria en los penales para Zambia en el transcurso del partido Didier Drogba se comió un penal con lo que cumplió esa ley en la cual los, el, la estrella no convierte en el sí, sí. momento clave. Sí, sí. Pasado con Platini, con Cico, con Maradona, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, determinó te el primer título para Zambia. El Tercer lugar fue para Malí, que derrotó 2 por 0 a la selección de Ghana. Hay que ponerle ojo a Malí Tiene uno que otro jugador bien no sé, Bueno, no solo es Canute hay, hay varios más famosos ahí Sí Como Traoré Por ejemplo Dembélé Mamadou Ba el, Obviamente Keita Es una selección Hay que ahí ponerle Ponerle el, el ojo a, a Mali. De cara a lo que serán las eliminatorias. Ok. En Champions League. Se jugó. Se, se, se ha venido jugando. Eh, desde el martes. Triunfo de Lyon 1-0. Frente al Apoel. Estamos New en UCI. octavos. ¿no? Es Así es apretadito decir. ese triunfo de Lyon. Eh, lo Barcelona dio ya un paso más hacia, hacia los cuartos al vencer en es Alemania uno le está desarmado se le han ido muchos jugadores de eso sí eh, y aún recién, así da, da guerra claro recién nomás se le fue cómo es este Pjanic Pjanic claro se le fue para Italia no es, es, se ha desarmado completamente este Lyon lo perdió por ejemplo a Diego Adriano no es es un, un ya no está Fred está ahí en Brasil ...por ejemplo, para seguirte nombrando alguna de sus figuras... ...ya no ya no puede causar las expectativas de cuando fue ocho veces campeón... ...y este Barcelona, en cambio, invita a soñar... ...es una maravilla verlo jugar... ...y por momentos también los rivales deben sentirse ya despechados... ...como dicen en el guaya me, me da coraje jugar contra ese Barcelona... ...porque te presentas en tus mejores galas, con estadio lleno... Eh, ...todo coordinado, buscando dar la hazaña... Y de repente haces todo lo posible. No estás jugando mal. Llegas al arco rival. Pero en un descuido. Sale un chiquitito que se llama Messi. Y te pone un balón en profundidad. Para que Alexis Sánchez se marque el primer golazo. Y te fusile ahí al al a tu portero. Y eso pasó en dos ocasiones. Finalmente eh, fue este mismo chiquitito que se llama Messi. El que marcó el tercer gol. Cerrando una pared espectacular. Y recibiendo el Digamos el pago A sus esfuerzos por parte de Dani Alves Que le puso igual un, un, Insisto una habilitación espectacular, exquisita Incluso Leverkusen le empató al Barcelona Porque estaba ganando 1-0 el Barcelona Le empate Leverkusen y luego Con que quieres empatarme Se forzó, de tercera Pasas a cuarta Y vuelve, Borri va de nuevo Barcelona imprime ritmo Y te termina ganando el partido, o sea Es una cuestión ya de necedad, querer. o sea, no sé cómo calificarlo porque estás de manos atadas. O sea, cuando juegas contra el Barcelona te presentas a qué, a, a admirar el espectáculo del rival. Porque a menos que seas un equipo realmente poderoso, pero muy poderoso, es difícil que le puedas hacer bueno. hoy por hoy cara a este Barcelona. Importante eh, eh, que Alexis Sánchez esté marcando seguido, es un delantero que no está defraudando las expectativas que generó. Hoy el, el Zenit venció 3 por 2 a Benfica, goles de Shirokov y Semak para el cuadro ruso, para los portugueses, eh, Maxi Pereira y el Tacuara Cardoso. El otro encuentro que se jugó hoy, el Milan le pasó 4 por cero al Arsenal y yo digo paren de ser pecho frescos el Arsenal um, no sé por qué no mismo es un equipo que ya no estaba para cosas grandes está desarmado el Arsenal yo te puedo hablar de este equipo como un, un nuevo proyecto si tú te pones a ver de aquella defensa muy buena y de aquel gran equipo que llegó a disputar junto al Barça la final de aquel 2006 si no estoy equivocado ...ya no tienes pues a ninguno del... ...no tienes a Evo Bueno, tienes a Ture... ...no tienes a Senderos... Eh, ...no tienes a Campbell... ...ya no... no ...ya no ataja a James Lehmann... ...o sea, ahí nomás te nombro... ese ...es todo un bloque que se ha cambiado... ...y justamente es el bloque más débil... ...de este Arsenal... Eh, le, ...le entraban con una facilidad... ...el Milan que tiene severos problemas... ...para marcar a nivel de Calcio... Eh, ...yo pude ver el juego del Milan... ...de este fin de semana... Ante el Udinese Un juego que el Milan lo termina ganando De relancina Dos por uno se impuso Ante el equipo de Udine Que le estaba ganando uno por cero Con gol de El 10 de este excelente jugador ¿Sidorf? No, no, no Gol de, de, ¿De, el Udinese? de Udinese El Um, Udinese el 10 eh, es el capo cañonieri pues mijo. ¿Cuál Floro Flores? No no no no italiano. Eh, Udinese chusa ya se, fue, ya se me fue el nombre eh... se me fue el nombre se me fue el nombre bueno ya, pero Di Natale Antonio Di Natale exactamente le estaba ganando uno por cero de hecho debió haberle ganado debió haberle pasado está jugando ahí Pablo Armero Eh, tiene, eh, tiene un buen equipo ahorita el Udinese y, y me parece que podía haberle hecho rápido 3 o 4 goles y el Milan no conseguía la fórmula para abrir el marcador pero así ya te digo de rebotes de jugadas fortitas el Milan termina dándole la vuelta el, en, de visita el marcador 2 por 1 a mí me dejó una impresión de ser un equipo realmente pobre eh, y ahora viene y le hace 4 goles al Arsenal y yo decía no es únicamente por la virtud del juego del Milan que sea un gran equipazo, sino es por la pobreza a la hora de marcar del Arsenal. Le pusieron unos pases a las espaldas, uno de ellos aprovechado por Pris Boateng, que se manda un gol a, a, a sasaso megatónico, un disparo de... brutal. Es que Boten lo que necesito es un buen lanzador que lo ponga a correr. Pocas ocasiones le dan balones menos para que sea. Para <risas> pa que no se me ande lesionando, pero es que sí, con esa novia ni cómo. Sí. Eh, pero eso, eso, eso pasa, ¿no? pasa mucho en el Milan y Hay dos goles de Robinho y uno de Zlatan Ibrahimovic Pero lucieron como estrellas De otra galaxia Los ofensivos del Milan Y este 4-0 para mí es mentiroso Debido a que eh, Esto se produce mucho por La deficiencia defensiva que tiene El Arsenal, al que repito Está desmembrado atrás y no consigue realmente establecer un buen bloque de contención y de defensa. Eso en cuanto a la Champions League. También hubo algo de Europa, Eddie Europa League, el martes jugaron Rubín Kazán con el Olympiacos. Triunfo del cuadro griego, 1 por 0, ya nada no nos importa. Eh, al fin y al cabo, Christian Novoa está jugando ya en el Dinamo. Así es. Eh, jugará en mañana el o... en Toño, contra el Ajax. Eh, Braga 0, Bichitas 2. En... Ese fue el otro partido Y mañana Juegan un montón Juegan juega... Manchester City Lo importante obviamente Ajax contra Manchester United Lokomotiv contra el Athletic eh, Salzburg contra el Metalist, AZ Contra el Anderlecht, Lazio contra el Atlético, el equipo, el buen equipo este el Pilsen contra Schalke el, el cuál es Legia? este es polaco, no contra el Sporting de Lisboa, Porto contra el Manchester Ajá, City. Es un partidísimo. Stoke contra Valencia, Wisla Cracovia contra el Standard Lieja, Udinese contra el PAOK, Hannover contra el Está Brujas. Está Pablo Armero, si no estoy equivocado, también te había dicho en ese equipo. En el Udinese sí, Pablo Armero. Está este Torge, también es un, un jugador importante ahí. Eh, Hannover contra el Brujas este agua contra el Tuente Trazonsport contra el PSB Hasta sí, sí. El que hacer mañana Es bastante el fútbol Que tendremos para el día de mañana Sí, si sí, lo pude ver Este U Udinese ahí jugar Oye, a propósito jugó El Toño Un muy buen partido que se mandó Ante Liverpool, eso por liga Ganó 2 ah, sí, por 1 el Manchester City Digo el Manchester United, perdón con actuación destacada de, de Toñito Valencia en ese en esta liga italiana donde sigue mandando la Juventus y por ahí está el, haciéndole el, el aguante el Milan peleando el Udinese también es un, un buen equipo este del del Udinese este, Sí, sí eh. ese es un, un equipo que ahorita en, en Serie ya está peleando puede... el... Estos igual de, de Europa League y demás, ha estado entre los primeros, claro, este aprovechando, este... por ejemplo, la caída en total desgracia del Inter, se uh -huh. anda con una temporada fatal. Nefasta, está este Basta, no sé si lo cachas, Basta, Floro Flores, un, un buen buen equipo este, este Udinese que tuvo el gusto de verlo, ¿Cómo es este man, Gerson Fernández, este ofensivo que an anotó en el Mundial, no sé si lo recuerdas, ¿no? Sí, en el pasado tuvo una, una buena actuación. Eso, eso es Edison. Buenas mañanas, eh, Toñito, a ver qué tal le va. Es, es la oportunidad de que Mira gane un torneo importante. Puede eh, ser, puede sí, ser. Sería muy interesante. Y, y otro de los candidatos por ahí es el Manchester City. Podrían eh, terminar peleando liga y copa y, y Europa League. Que está ahí palmo a palmo con el United buscando el, el título de la Premier. Bueno, eso, fútbol internacional, creo que por el momento no hay nada más y, y vamos, no sé, con última pausa musical antes de, de empezar con eh, las previas y pronósticos. Eddie, a propósito de lo que fue también el El fallecimiento de Whitney Houston. A riesgo de... Caer ahí en el lugar común. Quiero mandar el tema más conocido de Whitney Houston, ¿no? El de... The Bodyguard. No sé si... ¿Dónde estuvo, qué? Tengas alguna objeción, ¿ah? ¿eh? ¿Dónde estuvo Kevin Costner? <risa> Oye, no, la otra la otra papa de... De, acerca de, de Whitney Houston y su fallecimiento, es el, el gol que anotó en la premia Ramsey y se supone que cada vez que anota Ramsey muere alguien famoso ha uh -huh. muerto, sí, ha muerto murió luego Bin Laden, luego murió Gaddafi ahora murió Whitney Houston, no me acuerdo no, no me acuerdo si también fue si falleció Amy Winehouse después de un gol de Ramsey fue una cosa así no, y ahora sí. que fue titular de tiembla, tiembla mundo porque si hace un gol, uh bueno En fin, es un poco en serio, es un poco macabro lo, lo, la situación con este pana Ramsey Bueno, vamos a irnos con el tema este que fue más famoso que la película, creo, ¿no? Ah A ver, te doy la, la, la lista negra de Ramsey en, A ver, dale cuenta En este momento, bueno, se Los que han fallecido, Chusa Eh... Ah, ¿quién está, caramba? Bueno, luego... Al, al volver, regreso, me... al regreso. Sí, sí. Y ya suena Whitney Houston. Is, so go, Yo, ¿no? I think of you every step up the way. we'll always love you we'll always love you you my darling you bittersweet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 человек, не побоявшийся сказать правду. Он в одиночку бросил вызов тем, кто стал связующим звеном между организованной преступностью и официальными деловыми кругами штата. Добро пожаловать, конгрессмен! Но сначала со словами благословения к нам обратится преподобный Филип Харди, настоятель первой пресвитерианской церкви города Рапидзе, штата Йонг. Господи, благослови нас встретившихся в мире и согласии. И какие бы искушения ни подстерегали нас, о Господи, в этом бренном мире. Все мы знаем, что Ты с нами направляешь нас и защищаешь нас, где бы мы ни были. Аминь. i studie Varos Video avtras sincrona la texta i questo è il vostro programma Calcio e Associati i ahora <mimitra> en honor a sus logros la canción tema della gran pelicula el guardaespaldas jag lever i din väg, så jag går. Hej, hur är det? Rälsar vi här i fotbollssamhällen? Tack för att jag har en Fuglia, asociados, gracias al aguante de Metal World, för Metal World är så här. Softcore och hardcore är orden med Metal World. Y como no, y como no, gracias al buen Electro Supply, estimado Ed Electro Supplies, repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al Eh Sigue esperando la sentencia. En cuanto al caso del universo. Y bueno, creo que no te voy a terminar diciéndola Porque siguen en deliberación Bueno, igual no me enteraré Sino hasta mañana, porque necesito dormir <risa> Sí, bueno, bueno o sea, Si te soy muy franco Hay riesgo de De, de <risa> Tener menos de, de oyentes menos gente que se baje o sea, el, Mi vida Sigue exactamente igual Bueno, claro es que hay, Habrá gente Que dirá, los que estúpido, sí, los... pero mi vida no, no no va a seguir. ¡La igual. mía no! No, no, y es cierto, o sea... Son, son temas muy muy muy complicados realmente sobre no, los que... Es muy delicado. Es, y... es, es difícil tratar de... Uno es determinar es... al fin y al cabo un concepto que... que... es delicadísimo. Eh, ha, ha, hablando de, de cuestiones de libertad de expresión y, y de, por el otro lado de buen ejercicio profesional y etcétera, etcétera, pero lo importante aquí es que el poder cada vez más da más cosa as... de lado y lado. No, no sé. Es. Pasan, pasan, en este tipo de causas pasan más. Y, y no sé cómo, cómo le voy a hacer para de más grande tratar de esquivar este tipo de círculos de poder y, y poder y, y, sobrevivir, y sobrevivir no, no es sobrevivir, no, vivir bonito eh, sin tener nada que ver con, con, con gente con, con gente poderosa y demás porque realmente de lado y lado son un desastre al menos para mí en fin, eh, vamos ya con el con el segmento final tablas de posiciones Sí, sí, es momento de ir cerrando ya el programa. Vamos a ir con tablas de posiciones aquí en Fútbol y Asociados. Tabla de posiciones, primera. Sería de Campeonato Ecuatoriano 2012, Edison dice lo siguiente. ¿Y quién es el líder? Liga Deportiva Universitaria es el puntero con seis puntos más seis de gol diferencia, campaña perfecta de momento, dos partidos, dos triunfos, cero goles en contra. Segundo lugar, Emelec seis puntos más tres, ahí también le persigue muy de cerca. Tercer lugar lo tiene Barcelona con cuatro más dos. El cuarto y el, del cuarto al sexto lugar tienen el mismo puntaje. Independiente del Valle del cuarto, Macara Quinto, manta sexto, tres puntos y cero de gol diferencia. No, no, lo un punto. Que les... Ah, no, sí, tres puntos. Por lo, antes, que les, lo que les diferencia es la cantidad de goles a favor. La maneja el cuadro del Valle Claro, igual el Cuenca que está séptimo con tres y menos uno. Octavo es el técnico universitario con dos puntos y cero. Dos empates hasta el momento. Noveno el Nacional, igual con dos y cero. Liga de Deportiva Universitaria de Loja tiene apenas un empate, tiene un punto menos uno. El Quito es último con 0 y menos dos. Eso comienza a preocupar Y decimos segundo el Olmedo con 0 y menos 7 También preocupa bastante eh... ¿Recuerdas hace dos... No hace dos, del año anterior también fue igual el inicio del Olmedo? Algo por el estilo Iba iba Se último. terminó recuperando Al iba, final se, con las uñas Se terminó recuperando pero bueno, habrá que ver si es que hace lo mismo Dudo mucho porque tienen varios jugadores menos Decepcionante de momento lo que hace Liga de Loja A quien tantas flores le habíamos echado Está en el décimo lugar Importante lo que hace el Macará por ejemplo bueno, Ha hecho todavía, buenos partidos Todavía es muy pronto pero es lo que ha se Ha hecho buenos partidos ¿no? eh, Sí, de todas formas es demasiado pronto para juzgar Y con todo y eso ya hay un técnico Ya hay la primera cabeza rodada en <risa> cuanto a técnicos Sí. Vamos y, entonces con los pronósticos Pronósticos, el, las, fecha número 3 Del campeonato ecuatoriano de fútbol Fecha de fin de semana Previo al feriado Antes del feriado Los partidos de primera ¿Con qué iniciamos de día? Arranca entonces el día viernes uh -huh. Con el encuentro Entre el Macará Y el Deportivo Cuenca Que se efectuará en el Bella Vista De Ambato Makes... Macara Cuenca, creo que we... empatan uno por uno. Teddy. Más emocionante. 2 a 2. Siguiente cotejo, estimado E. Es... El sábado, el partido entre Manta. Esto se va a jugar definitivamente en Puerto Viejo. Sabrá Dios cómo. Y esperemos que esté menos peor esa acá. Can... Chá, en el real está Marindos A las 2 de la tarde, Manta Fútbol Club vs. Emelec Creo que el Manta le gana 1-0 ¿Tú qué opinas de D? Manta Yo creo que empate 1-1 Muy bien, otro empate Después, a las 16 horas habrá Dos compromisos oh, O no Solo Dos juegos, a ver, dale A ver eh, Hay un cambio aquí El, A las chuza. Esto me, me Trastoca un poquito los planes ¿eh? El viernes Igual men på, ja, det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det De det. Det är det. Det De det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är siguiente juego hermano volvemos entonces al sábado 16 horas estadio monumental del Barcelona Sporting Club el ídolo del Ecuador recibe a Liga Deportiva Universitaria de Loja se espera otra vez muy buen marco de público el buen fútbol de Barcelona creo que compromete a que al menos unas 20 mil personas se movilicen ese día creo que Barcelona gana 2 por 0 ¿Qué opinas tú, amigo? Te juego al Primo, 2 por 0. Siguiente juego, Eddie. En el estadio General Rumiñahui de la ciudad de San Golqui, 18 horas, independiente del Valle, recibe al Nacional. Independiente Nacional. Creo que... Empatan a dos. 1-1 eh, um... uno, uno. Puro uno, empate uno. estoy votando <ríe> eh, el... Finalmente el único duelo que se disputará En domingo Liga deportiva universitaria A mediodía visita Porque va a ser en el Atahualpa al Deportivo Quito Llega mejor liga Pero yo creo que se va a dar un empate aquí. Uno por uno. Yo eres? creo que triunfo será para la U2-1. a uno. Who the Who the Eso es la próxima fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. Pónganse pilas ahí. No le pierdan pista. Y yo, si no, igual regresaremos nosotros con nuestro FIA Cast, a hacer el análisis rep, rep, rep, respectivo. ...y repasar lo que fue la fecha. Eso es, Eddie Muchas gracias por escucharnos. Soy Borrego, me despido. Edison. Bueno, nos vemos y que disfruten mucho del feriado... ...los que buenamente puedan ir. Bueno, así no salgas y muchas veces creo que es más descansado... ...quedarte en casa. Claro. La cosa es que descansemos. Y te cuides y la pases bomba. Y, y... Sí, sigue sin sentencia todavía la cosa... ...por si te interesa. Ok. Y ya nos escucharán la próxima semana. Muchas gracias, que pasen muy bien. Disfruten del feriado. Ahí nos vemos. Che, esto es fútbol de asociado.